Quién posee la verdad? En el cielo Cristo poseía la verdad, porque Él es la verdad. Pero uno se rebeló contra Él y lo hizo parecer como un mentiroso, siendo el mismo Satanás. el padre de la mentira. Dios, al crear todo, incluyendo la tierra y sus bellezas y a Adán del cielo, Dios les enviaba instrucciones y enseñanzas y verdades. sin costo, totalmente de gracia y generosamente a la humanidad, a Adan y a Eva, en el huerto, a través de los ángeles, los ministros de Dios, Hebreos 1.14. a Aunque nuevamente Satanás hizo parecer a Dios como un mentiroso. g é n e s i s capítulo 2 versículo 17 g é n e s i s capítulo 3 versículo 4 La batalla de la verdad y el error entonces aún está llevándose a cabo en nuestros días. Los últimos días segunda de Timoteo tres uno los postreros días hay una gran oferta actualmente una gran oferta de verdad pongamos un ejemplo práctico: la coca, la empresa de refrescos, tiene un competidor que es la Pepsi. Hay una competencia y ambos o f e r t a n sus productos a la humanidad de igual manera. Dios oferta la verdad y Satanás oferta la mentira. Voy a poner un ejemplo también acerca de mi propia experiencia. Cuando yo era bautista. y era nuevo en la fe estamos hablando del año eh, 2014 a antes de ser adventista obviamente oí al pastor bautista predicando donde decía que Guillermo Miller era falso profeta porque había fijado una fecha para la segunda venida de Cristo y falló. Además de que le habían regalado un conflicto de los siglos, pero que no tenía necesidad de leerlo porque le bastaba solo la Biblia y que lo tenía. Todo con eso. Hasta hoy, los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Guillermo Miller y el l n a j e de White, tienen enemigos y competidores también, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de sus doctrinas, ofrecen a través de los de o sea la doctrina adventista fundada por Guillermo Miller y Helen de White a través de sus escritos ofertan la verdad pero también tienen competidores que ofrecen eh, la mentira Pero todas las religiones no están de acuerdo en sus creencias, por lo tanto, como Dios tiene una iglesia, una sí debe poseer la verdad. Pero de todas las iglesias, las enseñanzas de la hermana White reciben más oposición. Recordemos nuevamente cuando Dios confundió las lenguas en Babel, dos no se podían entender, así que se dispersaron, se separaron. Había quedado un remanente, los dos hijos de Noé, Sem y Jafet, que poseían la verdad. Así hoy, en nuestros días, en este caso en el año 2024, la Iglesia más ataques tiene es la que posee la verdad porque no hay nada nuevo debajo del sol dice la escritura de nuevo con los mismos hermanos bautistas eh, específicamente se hablaba del libro de Job en el capítulo 1, o donde Eh, donde dice que el diablo se presentó también ante Dios y ante los hijos del del Señor. e s e un pastor bautista decía que eso había sucedido en la tierra. Otro decía que en el cielo y aún más otro decía que como Dios está en todos lados puede ser. Me lo dijo a mí personalmente puede ser dijo que eso había ocurrido en cualquier lugar porque pues Dios está en todos lados no es esto confusión pero nosotros los adventistas del séptimo día creemos que eso fue en el cielo cuando el diablo fue en representación de Adán a quien había usurpado el trono como gobernante de la tierra al hacerlo caer en la tentación, como en Babel, la mayoría estaba confundida porque hablaban diferentes idiomas, diferentes doctrinas, dos no podían entenderse, pero había un grupo pequeño aparte que sí lograban entenderse. Dos grupos, dos tribus, la familia de Sem y Jafet. mantuvieron la verdad, aun sin vivir en el mismo lugar. Se puede corroborar esto en Génesis capítulo diez versículos treinta y treinta y uno, la descendencia de Sem viviendo en las montañas, y Génesis capítulo diez versículo dos, versículo cinco, la descendencia de Jafet. poblando las costas. Caín y Abel, instruidos por Adán, poseían la verdad, pero Caín fue usado por Satanás para pelear contra el mensaje del cielo. De igual manera, todos los profetas, pongamos un ejemplo Jeremías. no fue recibido y sufrió grave oposición por los falsos profetas de su tiempo. Así hoy. Así que la única forma de probar si en este tiempo para los que dudan de los escritos de los profetas Si dicen algo que es correcto o incorrecto, si son de Dios o no son, es ir a las profecías de la Biblia. Ahí se desenmascara la cuestión y lograremos ver la verdad y el error y tomar una posición, aprobar o refutar. De lo contrario, la suerte nuestra podría ser como la de Caín y los falsos profetas, enemigos de los videntes de Dios. Que Dios nos pueda bendecir y que podamos ser honestos con nosotros mismos, tener necesidad. tener esa pobreza espiritual para poder aceptar el alimento que Dios generosamente está enviando en estos últimos días. Bendiciones.